Buen día, Daniel. Buen día a toda la audiencia. Estamos en problemas.、Eh, muchas gracias por presentar muy bien el tema. Creo que tocaste todas las aristas.、Eh, convivir con el agua、eh, pareciera que es una amenaza, pero es mucho más.、Eh, hoy estamos viviendo un evento extremo.、Eh, no sé ustedes, pero acá donde yo vivo en Cultivo amanecimos con más de 25 grados. De temperatura, o sea que esto que vos comentabas recién、eh, sucede en un contexto muy claro de cambio climático、eh, que no llega porque sí, llega y viene de la mano por una desregulación del mercado del suelo, por desarrollos inmobiliarios que van eh, matando eh, la vida, en los, los cursos naturales, entre las muchas víctimas de. De este avance de cocida, tenemos al humedal y a toda la biodiversidad que alberga. Vos preguntabas recién en qué estaba d o e s la obra.、Uh -huh. Estamos en cuenta regresiva desde abril,、eh, donde se adjudicó directamente la, la obra en una maniobra ilegal, como vos bien mencionaste y me gustaría destacar. Porque la ley general de ambiente, que es la 25.675, exige la realización de audiencias públicas para que toda la ciudadanía de la cuenca, porque esto no es un solo municipio, son muchos partidos,、eh, pueda decidir y aportar información. Hay muchas universidades en la cuenca, como vos bien decías también, hay organizaciones de la sociedad civil y personas que se, que se venían afectadas, millones de personas. Estamos hablando del 16% más o menos de la población total de la provincia. Así que,、eh, si bien las obras ahora、eh, no comenzaron,、eh, sí hay relevamientos y movimientos de empresas que tienen un contrato que no puede tener licencia social. No.、Uh -huh. esta, eh, esta obra, tal como está planificada, hace poco nos alertaban también desde la Asociación del Patrimonio Natural de Pilar que va a traer、eh, peores consecuencias que las que intenta supuestamente mitigar, porque al rectificar el curso de agua podría. En... Momentos de mucha lluvia,、eh, aumentar el caudal y bajar a gran velocidad. Seguramente Luján no se va a inundar, como fue una postal de hace unos años atrás, pero sí esa cantidad de agua que desde Luján viene、eh, incorporándose a la cuenca, al curso de agua del río Luján, va a bajar a gran velocidad hacia los municipios del de resto de la cuenca. Sí, esa es una de las opciones, digamos, es uno de los peores escenarios, ¿no?、Sí. Eh, nosotros lo que proponemos es、eh, no tocar el río. De hecho, uno de los lemas、eh, de la ciudadanía es: el río Luján no se toca.、Uh -huh. Las curvas son muy necesarias porque、eh, en esa curva, en los meandros, hay mucha amortiguación de las lluvias y de los eventos extremos que pueden llegar a suceder.、Eh, todos recordaremos, ¿no? desde los últimos 30 años, por lo menos, lo que viene sucediendo y con, con más y más fuerza. Eh, albergan una cantidad de biodiversidad muy grande, aves y otras relaciones que son interespecies que no se pueden plantar. ¿no? Esto es muy importante, la biodiversidad es mucho más que la presencia、eh, de árboles. Nosotros venimos proponiendo con distintas organizaciones como Patrimonio Natural,、eh, quienes aportan ideas y también su, su conocimiento científico ¿no? a través de, de los especialistas. Para obras、eh, no invasivas y que puedan mitigar,、mm. como los reservorios de agua que deberían tener aquellos barrios que ya están, muchos no declarados, ¿no? como fue es parte del menú de noticias recientes, los barrios privados,、eh, tienden a recibir el agua、eh, como cualquier otra zona inundable, pero expulsarla durante la lluvia con mecanismos de bomba en vez de hacer reservorios. Hay muchos espejos de agua que han sido rellenados con terrapienes que se podrían utilizar para contener, y bueno, distintos expertos、eh, proponen estas obras. Quiero aclarar algo: ¿no? uh -huh. se hizo un, un anuncio、eh, muy rimbombante de 1.600 millones, con la devaluación constante que hay. Esto equivale a 20 millones de dólares. 20 millones de dólares es el precio, digamos, de un jugador de fútbol promedio. Diría, de banco d suplentes hoy por hoy, y me gustaría saber cómo se pueden gastar 20 millones de dólares en todo lo que n u m e r a n Acá, por lo menos, no es claro eso.、Hmm. Este próximo sábado hay una serie de acciones, justamente de la sociedad civil, una acción plurinacional por el agua, la vida y los territorios que va a involucrar a varios de los municipios que、eh, atraviesa justamente el río Luján. Sí, convocamos nuevamente a participar. Para la ciudadanía,、eh, pedimos la paralización de las obras, la realización de una audiencia pública y la creación del consejo consultivo、eh, para poder dar una solución, pero que sea amigable con el ambiente y con la vida, ¿no? con, la, con la vida de las demás especies y la calidad de vida de toda la población.、Mm. Esto sucede en un marco de movilización nacional,、eh, creo que es mucho más urgente desde las últimas noticias de. No ya un intento, sino una acción en los mercados bursátiles de、eh, poner el agua como una commodity. Y tenemos que estar muy atentos porque、eh, estos pactos que dependen de los gobiernos locales, no solo de lo que suceda, digamos, en California, que es donde se hizo hace pocos días el, la, la salida a bolsa del agua con un valor de 500 dólares, que es mucho、eh, más alto que la tonelada de soja, por ejemplo, este, depende de los pactos con. Eh, los gobiernos locales y no se pueden hacer a espaldas de la población. Así que convocamos a toda la ciudadanía en forma pacífica a venir a la plaza 12 de octubre en el centro de Pilar y a realizar、eh, la primera asamblea con una radio abierta. Y vamos a seguir estas asambleas hasta tener、eh, respuesta del municipio. No solo nos estamos movilizando en la calle, estamos presentando también、eh, recursos ante la defensoría del pueblo. Es interesante. Si se pudieran、eh, conseguir la voz del Comilú, ¿no? el, el Comité de la p o n c a del Río Luján,、eh, y, y que lo hablemos como existe la ley 25675, no una audiencia pública.、Mm. Eh, eso es lo, lo principal. Creo que nadie puede cuidar、eh, lo que no conoce ni puede querer、eh, lo que no conoce. Entonces es importante que recuperemos el acceso al río.、Eh, tenemos también el, el Código Civil que nos da acceso. Pero eso se ve、eh, entorpecido muchas veces anulado en toda la cuenca por el desarrollo de, de los barrios privados, por clubes que también anexan territorios que son del pueblo y por particulares. Entonces hay que regularizar y un buen uso para estos 20 millones de dólares que ya están pedidos, a, es un préstamo que ya tomamos todos o tomaron nuestros representantes por toda la población. Se podrían usar ¿no? en darle un mejor acceso a la población a su derecho constitucional,、eh, cumplir con el artículo 41 y ejercer el derecho del pueblo a un ambiente sano. Así que esa es la, la invitación. Estamos hablando con Pablo Andrés Bobadilla, periodista y productor agroecológico. Decías recién, Pablo, que el agua, aunque nos parezca increíble, ya es parte del de mercado de, de valores. ¿Cómo es esto? Bueno, hace pocos días,、eh, discúlpame, el, el feriado largo me cambió todo, pero、uh -huh. no sé si fue, fueron cuatro domingos juntos. El lunes, creo que fue realmente el lunes, salió la noticia en California, que es la quinta economía del mundo.、Eh, ahí logró、eh, un fondo salir al mercado con、eh, acciones a futuro, en el mercado de futuros. Ustedes saben que la soja, el trigo, el petróleo se venden a futuro. Esto impulsa un montón de especulaciones entre esas, el valor de las monedas y el del oro. En contextos donde California es、pues, el quinto año que, que tiene sequías y tiene una propensión a generar monocultivos, lo cual hace que el uso de agua sea todavía más intensivo, es muy peligroso. Porque, ¿dónde está el agua que a ellos l e falta para esas grandes e x t e s i e s Acá, en la Pacha Viva, que es un gran acuífero.、Mm -hmm. Lo que nos falta a nosotros es aplicar las tecnologías necesarias para dosificar, porque no, no es que nos falte agua, nosotros no estamos、eh, trabajando en armonía con la naturaleza, por eso tenemos estas desregulaciones、eh, climáticas.、Uh -huh. eh, las leyes naturales son muy claras: cuando rompemos el equilibrio de un ecosistema, vienen consecuencias. ¿Hay algún tipo de、mmm, diálogo abierto con el gobierno provincial de Axel k u i s i l o f al respecto de esta obra? Porque es una obra anunciada por el propio gobernador hace dos meses atrás, en un acto en el que bueno, se retomaban una cantidad de obras en, en la provincia, rutas y obras por el estilo, en la que, como una más dentro del ítem, se a n u n c i a b a esta de la rectificación del río Luján. Espero que sea un oyente más de esta radio. El diálogo está abierto a, a toda la población.、Eh, nosotros somos、eh, ciudadanos y ciudadanas muy activos.、Eh, yo, como agricultor, tengo contacto con diferentes instituciones porque es lo, lo que nos toca, ¿no?、Eh, Tratar de promover la agroecología y a la vez、eh, pedir por el medio ambiente para que la agroecología sea posible. Y ahí, donde, bueno, estas falsas soluciones que, que se proponen generan una incoherencia con otros muy buenos proyectos. Eh, propuestas y proyectos desde el gobierno. ¿no? Estamos hablando de que se supone que va a empezar a funcionar una Dirección Nacional de Agroecología que todavía no está nombrada, que hay distintos planes, que hay ideas para hacer este,、um, uso agroecológico de tierras fiscales, todas muy buenas cosas, pero que, como te decía, al no haber una audiencia pública esa i n s t a n c i a donde nos tenemos que encontrar, esto no, no ha sucedido. Y este plan. Tal y como está y como se viene promoviendo,、eh, es ilegal y de hecho me parece contraproducente hasta para, para la buena convivencia n o entre gobierno y ciudadanía.、Eh, vamos a presentar en estos días、eh, un, un recurso al, al defensor del pueblo y esperemos que esa sea la vía legal y formal, n o para, desde por lo menos de Pilar. Sé que en otros lugares de la cuenca están haciendo. Algo similar, y me gustaría retomar algo. Acá en Pilar、sí. hubo una ordenanza de regulación del uso del suelo que inspiró, por ejemplo, a Campana a promulgar una ordenanza de protección de los humedales y luego Pilar dio marcha atrás. O sea, las regulaciones municipales son muy importantes、mm. porque tenemos la ley,、eh, la carta magna, la constitución, como un marco súper progresivo de ir a más. Pero también hay que cumplirlo en los territorios. Y acá es interesante、eh, donde tendremos que actuar、eh, mancomunadamente toda la población de la cuenca. Bien, Pablo, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir este tema que nos、eh, preocupa y nos ocupa para, para difundir y para compartir. Y nos quedamos difundiendo la actividad del sábado próximo, 12 de diciembre, desde las 3 de la tarde, en la Plaza Central de Pilar, con radio abierta, asamblea, mural. Y plantación de nativas. Un abrazo y a disposición siempre aquí en la radio. Bueno, un abrazo.、Eh, hasta la victoria. Siembren, salgan a, a disfrutar de la tierra, de la vida y del agua. Un、bueno. muy buen día.